A veces las lluvias solo mojan, pensó el héroe del fuerte en esos años salió Tú no tener casió a qualseir xugo que no fora de cariño. Ansí osa melodia tarareava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 Igual. El negocio fue creciendo para todos Para todos, menos para los que esperaban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 Le da igual, fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Muy bien amigos, continuamos en Feroz América, aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Y como todos los miércoles, nos da un gran placer presentar ...al señor Jorge Muñoz en su columna de tango. ¿Cómo estás, querido? Leandro, muy buenas tardes. como amigo. los miércoles anteriores... ...y los que van a venir, venir a, a charlar un poco de tango por acá. Pero muy bien, muy bien. Y hoy tenemos... Uy, uh, has venido acompañado. Hoy hemos venido bien acompañado. Muy bien. Y está con nosotros Lucas Valsechi. ¿Es así? Así es. Así es. Así buenas es. tardes, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Lucas es el director musical... Eh, perdón, el director director de Cultura <risa> Director de Cultura de Puedo ser director musical Si necesitan también. ningún problema ¿Es somos, músico también? ¿sí? Polifaz, soy bailarín Ah, muy bien pero, Ah, ya veo por qué ha venido acá entonces Pero los sordos ya. no bailan Así que algo de música <risa> hay que entender Bueno, gracias por la visita Lucas ¿eh? Gracias Y vamos a hablar de tango es lo que nos reúne justamente a esta hora. ¿no? Sí, eh, bueno, eh, Lucas, digamos, eh, es un amigo que eh, hace mucho está incursionando ahí en, en el tango acá en Mendoza, eh, durante mucho tiempo estuvo anduve vuelta por Europa estuvo haciendo gira dando clase Ajá. dando eh, clases eh, sí, sí. ah muy bien y vas a las milongas aquí a Mendoza Lucas Sí sí no no no todo lo que lo que quisiera no todo lo que iba antes la verdad que la función pública eh, saca bastante tiempo de claro. de los hobbies de la familia pero pero sí sí cada vez que puedo despuntar el vicio a, aparezco por alguna de las múltiples Ajá. milongas que hay en Mendoza La cantidad de milongas que hay con Jorge hablábamos justamente de eso y y lo nombramos casi siempre del auge que ha tenido, ¿no? El tango aquí en Mendoza. Sí, sí, hay hay hay mucho, no, digamos, esto como ejercicio personal tiene que siempre ver lo que falta y no lo que hay, ¿no? Uno como claro. que lo que hay está bueno que esté. Y la verdad es que hay una cantidad bastante fuerte de milongas y, y prácticas. A mi gusto me gustaría que hubiera más gente que asiste a las distintas Ajá. milongas y que por ahí no fuera siempre el mismo núcleo de gente la que la claro. que asiste a todas las milongas, digamos. Claro, claro. Eh, bueno, pero este, estamos en eso, eso es parte de la gestión pública generar audiencia, generar público eh, eh, para el tango, pero también para las artes plásticas, para la lectura, o sea, para, sí, la, para la lectura, que... para la música, para todo. Uh -huh. Bueno, eh, en eso estamos hace buenos años en en WEMAT en la formación de audiencias eh, ávidas uh -huh. de consumir productos mendocinos. Muy bien. ¿Y hace cuánto que bailas? Eh, tengo 34 y bailo de los 17, o sea, que desde ah. la mitad de mi vida, hacen 17 ah, hace años que bastante. bailo. Ya sí, sí, dominás sí, el sí. paso, digamos. Ya entiendo algo. Ajá. algunos conceptos y has, has estado viajando justamente por el exterior ¿no? sí, sí, sí, sí que tu misión cuál era ir a bailar o dar clases o... Eh, era un era un, era un mix digamos uh -huh. eh, casi siempre que te das a una ciudad eh, afuera y estás bien eh, conceptualado en cuanto a lo que haces te invitan por un lado a hacer shows, a bailar en las milongas de, la, de las ciudades a las que vas, y por otro lado también te invitan a, a dar clase, a compartir tu, tu visión del, y, del tango. Y esa experiencia que has encontrado con otro público ajeno, sí. digamos, al tango... Sí. Este, ¿qué, ¿Qué te ha llevado eso? Eh, bueno, es, es como inevitable pensar que eso formó en, en gran medida la, la gestión cultural que intento ahora junto a un, a un equipo muy grande, muy bonito de gente. Eh, yo lo que pude eh, respirar más allá de los cambios de cultura, de hábitos, de horarios, de comida y todo, es el gran eh, respeto uh -huh. que sienten por el artista otros otros pueblos ¿sí? eh, y el respeto se manifiesta en todo en los cashets sí. que te pagan, en el respeto de la mesa que te dan, en la invitación absolutamente gratis a uh -huh. todo lo que hacen uh -huh al saludo cuando llegas, al saludo cuando te vas, al silencio cuando hablas, al respeto de tu punto de vista cuando uh -huh. lo eh, expresas, no quiere decir que lo compartan o no, quiere decir que respetan sí, sí, sí, tu respeto, postura. Claro. Y, y eso es algo que, que en lo que estamos digamos eh, eh, decididos a ver si podemos construir acá un claro. respeto a las opiniones, a los puntos de vista, a las distintas visiones que hay sobre... Sobre la cultura el tango es una de esas de esas de esas Ajá. expresiones pero me sorprendió muchísimo el respeto que hay hacia el artista en las comunidades Ajá. europeas y en Estados Unidos también. y el tango pega mucho en Europa en diferentes lugares yo soy te, te lo resumo como se lo resumo a los bailarines del ballet de Cuba Mayen, que se lo, se los decimos de manera habitual tengo un contacto muy frecuente con, con ellos Y es que eh, a mi entender y giré varios años afuera, eh, es el único baile eh, argentino que te puede dar de comer en cualquier país del mundo, Ajá. sin lugar a dudas. Digamos, no no no, Ajá. no conozco otro, digamos. Eh, probablemente alguien muy destacado en la danza jazz o en el folklore tiene ocasiones de girar alguna claro. vez afuera. Bueno, el tango te permite girar 365 claro. días del año afuera, digamos, y un, y sin pasaporte el tango. Si También eso claro. tienta a los que no están del todo listos para salir, a salir mostrando el, el, el DNI argentino. Ajá, y ha hecho que claro. se quemen muchos también, digamos. Ah, también. Entonces eso <risas> es un arma de doble filo. Tenés que salir cuando tenés algo realmente convencido de digamos para ir a contar, a decir. Si no es la única verdad, pero tenés que estar realmente convencido de que vas a dar tu visión de el tango. Ajá. Ahí podés salir Y que es prácticamente seguro Que, que si sos simpático y si sabés inglés Te va a ir bien claro, <risa> Esas dos cuestiones se suman también vos, o sea, Los idiomas también son muy importantes qué bueno, que bueno O sea que el tango hay representación en el exterior Hay muchísimo, Muchas. muchísimo argentino Y no nos tenemos que olvidar Que hay también ahora muchísimo ruso Muchísimo japonés, muchísimo colombiano Muchísimo francés eh, Italiano en muy alto nivel Eh ateniense, griego y turco de muy alto nivel o sea que no tenemos que creernos de nuevo que somos claro, la frutilla del postre porque claro. las, las otras frutas nos vienen alcanzando sí, ha que pasado, hay que seguir con el desarrollo fuerte y seguir claro. apostando fuerte sí, sí, ha sí. pasado eh, siempre traigo a la memoria eh, Tito Francia yendo a, a Japón, por ejemplo no Y llevando allá el tango y nuestra música A límites Lejísimos Donde uno ni se lo puede imaginar sí, sí, sí, bueno y eso, y digamos, eh, eh, eso es muy bueno eh, Es positivo Pero también nos pone a nosotros En la obligación de seguir siendo El favorito faro mundial y claro. ser el faro mundial de cualquier actividad no es fácil porque implica desafíos eh, revisiones auto ser auto autocrítico y estamos en, estamos en una sociedad a la que le cuesta mucho ser auto auto autocrítica claro, muchas veces claro, claro. y para seguir en la cúspide tenés que constantemente revisarte revisar qué estás haciendo mal qué puedes corregir cómo puedes avanzar qué, claro. en qué puede poder innovar. Y bueno, eso es un ejercicio habitual que, a mi entender, hay que hacer en el tango, en Buenos Aires y en las otras comunidades, claro. para, para seguir ahí, seguir en la cúspide, que es lo que todos queremos para el, claro, el tango claro, nuestro. Claro. Y la docencia, ¿desde cuándo la llevas en el tango? Eh, mira, claro, yo empecé a bailar los 17 y mis primeras clases privadas de tango la empecé a dar a, a, a gente alrededor de los cálculo 21, 20, 22 Ajá. años yeah, yeah. ahí empecé a dar mis primeras clases privadas, que tenía la suerte de poderlas dar en, en inglés a, a turistas que venían a conocer el vino, por motivos yeah. Bueno, era, era uno de los pocos profes que podía dar clases en inglés de manera eh, abierta y, y bilingüe. Así que, bueno, eso me abrió en una primera instancia la llave a poder girar en ciudades claro, europeas. Claro, claro. Y, bueno, eh, luego también, como te digo, tuve que ir con un punto de vista formado respecto a lo que quería enseñar. Claro. Eso, eso fue el paso siguiente, digamos. Claro. Pero, bueno, nada, desde los 21 22 años que enseño a, a, a gente maravillosa de todos los países. ¿Y tenés este, alguna orquesta en particular que te gusta? Eh, eh, qué pregunta, ¿eh? qué sí. pregunta, estás tocando el corazón. Eh, sí, sí, digamos, uno ha pasado por, por estos 17 años por amores, es como el amor en, en una claro, mujer, en un claro, ser claro. humano. Te enamorás y luego empezás a dudar Y aparece otro amor y Pero yo si te tuviera que dar una síntesis De cuáles, eran, cuáles han sido mis dos grandes amores en, en el tango en estos 17 años Si bien me gustan muchas orquestas Y muchos periodos de muchas orquestas eh, Te tendría que decir Que Aníbal troilo Y es mi último gran amor Tiene una complejidad yeah. Orquestal que me parece fantástica Una complejidad yeah. de composición Que a la vez es bailable porque claro. hay complejidades orquestales Salgan o Piazzolla que se complica, bailarlo. Claro, no es imposible, claro. ojo, yo siempre digo que no es imposible, pero tienen algo que los hace más una más eh, orquestas de eh, oírlas que de bailarlas. Claro. Bueno, claro, eh, claro. para para mi gusto Pichuco el último que eh, a, a, a pesar de ser eh, de tener una complejidad orquestal increíble aún te llama a pararte de la mesa a bailar digamos y eso ah, lo hace Pichuco amor. con una, una magistralidad claro, in, claro, increíble claro. y eh, bueno, eh, mi amor mi amor imposible de toda la vida eh, el, el huerto de Rufino, Carlitos Di, Di Sarli, para mí es otras personas que volvían eh, lo complejo tan simple su orquesta claro. era tan simple y tan conceptual, todavía me, me, me pongo a escuchar temas que he escuchado no te voy a mentir, mil veces y todavía me emocionan como la primera vez que lo escucho ajá. esos silencios, esas profundidades esas simplezas con el con el, con el, con el, con el violín Esos son son mis dos grandes amores. Ah. Conozco y reconozco muchísimo la brillantez de Pugliese, de, de, Puliese, de sí, Canaro. Sí. Sí, bueno, sí, sí. digamos, hay, hay un montón. Pero esos dos, yo te diría que son los dos que me llevaría a mi tumba un CD de cada uno bajo cada abrazo. <risa> <risa> ¿Y el tango contemporáneo? El, el de la nueva guardia, por así decirlo. ¿no? Sí, sí. Hay hay bastante, digamos, ahora en los en los últimos años, hemos pasado por la década de los 90 de muchas eh, expresiones de lo que se conoce como tango nuevo eh, luego eso bajó un poco la, la la la ola venía como una ola fuerte de tango nuevo dado por bajo eh, eh, eh, eh, fondo ah, quizá como la la la, la digamos la, la cúspide ¿no? Eh, y ahora hemos vuelto a las orquestas nuevas que representan o intentan hacerlo eh, estilos de la guardia clásica, ¿no? Claro, Entonces, uh -huh. orquestas que tocan al estilo de darienzo de Pugliese, y, y hay un montón, y me parece que es muy, muy, muy muy bueno lo, lo que hacen, eh, uno siempre tiene la tiene la... Nada, el vicio de compararlos contra los claros claro, claro los maestros imposible ver a, a, a me no compararlo con, con Leona, digamos ¿no? claro. bueno pasa un, un poco esto yo siento que nada que hay muchas de las orquestas nuevas que tienen la, la, la, la personalidad como para poder hacer algo realmente bueno y salir de la comparación ¿no? claro sí. y aquí en Mendoza bueno hay eh, varios lugares donde se puede exponer y bailar el tango Y uno de los nuevos lugares, ¿cuál es, Jorge? El, el más reciente. El más reciente. Bueno, acá estamos en, en La Lagunita eh, y en la zona de Ormejo hemos comenzado con un proyecto que se trata de la recuperación, eh, mejora y puesta en valor de el Salón Cultural en La Mosquitera. ¿no? Aquí mismo, che. Sí, es un proyecto bastante novedoso y ambicioso que, que apunta que a, a trabajar con la cultura del tango en general, eh, por supuesto que el baile va a tener su, su impronta y va a ser, digamos, motivo de encuentro y de, uh -huh. y de noche de desvelo y todas esas cosas, ¿no? Pero también queremos dar un espacio a la poesía, a la historia. Queremos generar de, debates de, de los mismos profes de tango o debate de historiadores y o debate de también de fanático de orquesta, por ejemplo, puede claro. venir un fanático de Dizzy y y poderse, digamos, a discurrir o a defender su postura frente a uno de Pugliese Ajá. y a ver qué sale. Hasta hasta el límite de las espina llegamos, ¿no? Ahí me imagino <risa> y hay que pasarlo, hay que pasarlo sé sí, o sea, que son muy aburridas las milongas No, no hay piñaderas en las milongas Esto, <risa> <risa> Así que en 10 años de milongas Dos piñaderas nada más Jajajaja <risa> <buena. risa> Miren, miren y... Pero estuvieron buenas, fueron dos jugosas sí. Y este sábado se dio inicio aquí en la mosquitera a la milonga, ¿no es cierto? Este, este sábado sí, se hicieron Bien. la presentación del taller de tango Tango con zapatillas y acá tengo una llamada, ¿no? Tenemos una comunicación telefónica, sí señor Y creo que está Gloria Pérez de aquel lado, hola Hola, hola. ¿qué tal Leandro? ¿Qué tal Gloria? Un gusto y muchas gracias por atendernos no, por nada. Bien. ¿Cómo están? Ahí ¿Todo? estoy escuchando a Jorjito también. Ahí está muy bien, ahí te está escuchando él también. Estábamos hablando justamente del inicio de esta nueva etapa aquí en La Mosquitera con los sábados de, de baile, de milonga, de tango. ¿Y tuviste la oportunidad de venir el sábado pasado? Sí, estuvimos ahí el sábado eh, uh -huh. haciendo el aguante y charlar un poquito sobre el taller. Ajá. y bueno eh, la gente estaba muy contenta o sea para iniciar este proyecto eh, para recuperar el salón es el, el principal objetivo que tiene estos talleres y bueno la convocatoria de a poquito de a poquito se va agrandando eh, así que bueno el sábado eh, están todos invitados para comenzar los talleres Bien. ¿Y cómo, el... cómo fue tu experiencia en, en, al ver el lugar? ¿Te gustó el lugar? lo ¿Crees que puede ser sí, factible? Sí, sí. sí ¿Eh? el, el lugar ya tiene una esencia así de, de compañerismo y de unión. Entonces está está muy bueno para integrar también el tango. Ajá. El salón, bueno, le faltan ciertas cosas que... Para un bailarín de trango, por ejemplo, el piso debería que recuperarlo un poquito, pero no, Ajá. nada que no se pueda lograr. No, por supuesto. Por, ya está eh, dado el, el putampié inicial, así que hay que comenzar, nomás Sí, tal cual. Así que, bueno, el sábado les vamos a estar empezando el taller de, de las once y media a la una. Ajá. Y, bueno, lo, lo importante es que la gente sepa de que no es necesario que venga eh, en pareja, o sea, las clases son individuales, o si quieren venir a empresa no hay ningún problema. Eh, con ropa cómoda, porque bueno, es, sigue siendo como una, una actividad física. Claro. Y no es necesario tampoco los zapatos. Eh, después, más adelante eh, empiecen a, a ver el mundito del tango, los zapatos te encantan. Y te gusta bailar con zapatos, pero claro, claro. Lo, lo bueno a empezar con zapatillas y si son zapatillas de baile, mejor. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, así que la convocatoria es para el próximo sábado a las 11 de la mañana. Exactamente, el, vamos a empezar la primavera eh, bailando tango en la mosquitera, así que una alegría qué tremenda. Bueno, qué bueno, eh, qué a las 11 bueno. media vamos a estar esperándolos ahí con Jorge, con Luis y con bueno, otro. Vamos. Amigos milongueros, para empezar a, a dar los primeros pasitos de tango. Ajá. Bueno, Gloria Pérez, la verdad que ha sido un, un gusto hablar contigo, ¿eh? Igualmente, y bueno, y los esperamos que con mucha ansiedad para eh, enseñar lo que nosotros sabemos. Pero, genial, genial, querida. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. No, por nada. Un beso a todos. Gracias, tal, tal. igualmente. Ahí hablábamos con Gloria Pérez, que es profesora de tango, ella también. Gloria hace creo que como 8 o 10 años está bailando, es una de las amigas querida de la milonga y ha tenido la particularidad y la constancia de estar constantemente aprendiendo y tomando clases con distintos profes y maestros, lo que hace que, que se vaya refinando la, la técnica de baile y se vaya descubriendo de alguna manera eh, en qué consiste bailar tango, ¿no? Claro. La propuesta acá en La Mosquitera es, eh, inicialmente y sobre todo, impactar en la comunidad. Eh, no aspiramos a que vengan los bailarines de, de la ciudad, digamos, acá, salvo cuando claro. hayan milongas o, o toque de orquesta. Pero la propuesta es como generar un club de barrio, generar un momento de tango donde la gente pueda acercarse, que pueda llegar con lo que tiene, con la ropa que tiene, con zapatillas, como sea y que pueda digamos a aprender a conectarse que pueda escucharse unos tanguitos y que pueda encontrar en, en el tango un momento de ocio y de, y de crecimiento comunitario ¿no? Claro, claro. este lucas tenés sí. ¿hay, hay otro lugar aquí en guaymallén donde se baile tango sí o, sí sí o... sí ¿tú? hay hay otros estamos estamos <risas> desde la, la gestión estamos dándole un a, apoyo a estos estos lugares ahora el día 21 de septiembre se hace una eh, milonga también ahí en el club de eh, villanueva queda de la muni de Cuenca, en 50 la, en la calle, norte, libertad. La calle libertad exactamente eh, es una de las una de las eh, de, la, de, los, de, los, de las milongas que se, que se hacen se está haciendo cada dos cada dos o tres o tres meses una vez ahí bueno y luego digamos se apoyan todo lo que son clases cursos y todo en la en la barraca en la Ajá. sala de, de arte donde se está creando una mini escuela de tango ahí Eh, y se suma obviamente a toda la actividad que tengo que hay en Ciudad y en, en, en Goy Cruz que es mucha ¿sí? o sea que estamos estamos sumándonos de, de, de a poco a las propuestas que ya vienen planteadas desde desde otras otras comunas que bueno. Uh -huh. bueno, buenísimo uh -huh. y cómo fue el sábado, hubo comida el sábado uh, acá, ¿eh? mira, te comento no. como fue ay, Leandro <risa> vienen las fotos por ahí Hubo uh, una fachatea acá... Con el amigo que vino... ¿Cómo se llama el caballero que vino? Que, que tuvo invitado... Ah, con Pepe Panoquia... Con Pepe Panoquia... Ah, pe con Pepe Panoquia... Bueno, eh, en este caso fue Charlie... ¿No? el Charlie el profetango... Otro Charlie... Eh, quien se encargó del arte culinario... Hizo uh, un pollo al disco... Así que empezamos con un pollo al disco... Ahí comimos... Y lo, lo realmente lindo es que el grupo que está apoyando la recuperación del salón son 16 personas sí, una banda sí, sí. Y, y hay que verlo porque lo están pintando lo están dejando muy lindo hay que ver el piso como decía si sí, vamos este. así como tipo mostaza no, Ajá. mostaza Merlo, no no la mostaza sabora <risa> <risa> paso a paso eh, hemos recibido muchas donaciones, hemos recibido ya casi como 60 litros de pintura, hemos qué recibido guay, cañería guay. electricidad, cables Eh, estamos ahí ejecutando dos murales, estamos, dijo Mosquito ahí, ahí bueno, Cintia Varare. Usted Barare. ayuda ahí también. <ríe> eh, está haciendo uno, unos murales de ingreso y, y realmente lo, lo lindo fue que integró a la familia, porque en el tango es como que es un mixturo de todo. Hay chicas y chicos solteros, hay chicas divorciadas y chicos divorciados, Ajá. hay viudos, viudas, eh, bueno... Y en verdad vinieron todos como estaban, con sus hijos y demás, y los chicos estaban felices acá en el predio. Eh, después Darío nos tiraba la oreja porque dejaron todas las cañas ahí, tiraba por todos lados y ah. sucio. Pero los pibes, digamos... Oh, no, son niños. Y son niños. Y chivotearon todo el tiempo, vamos a tratar de tenerlo en cuenta. Se trabajó también, se avanzó, digamos, en la pintura. Eh, y, y esos son los momentos que, que se buscan, ¿no? Un momento de compartir, donde la excusa del tango, pero... Pero bueno, hay una, un crecimiento en lo humano, en la interrelación, Ajá. en el apoyo, en la confianza, en el cuentas conmigo, y eso bueno va haciendo que, que el proyecto sea fácil y que naturalmente vaya encaminándose, ¿no? Ajá. Está invitada especialmente la comunidad aquí del Bermejo, y de Guaymallén, a venir aquí a La Milonga, ¿no? Sí, por eso se eh, se le decíamos a, a Lucas que toda la difusión y apoyo que, que podamos tener de, desde Cultura del Municipio, para ser bienvenido, estuvimos hablando también con el delegado acá de Bermejo uh -huh. creo que Carlos Cano eh, eh, Sí, creo que sí o Cobos, o Cobos, Cobos, Cobos, Cobos. Cobos. Cobos. O y Cobos. bueno, este también ofreció digamos el, la delegación para poner carteles y difundir un poco la propuesta estamos tratando de comunicarnos con los centros jubilados, también la tercera Bien, edad claro. puede ser un punto de sí, digamos, sí, sí, no, no está todo perdido con 60, sí, sí. 70 años no, por supuesto, por supuesto Entonces no. bueno, la idea también es darle un espacio Ver qué se qué se puede hacer con esa gente Y también hay algunas ideas Para, para insertar a los estudiantes De la secundaria Ya vamos a empezar a golpear puertas Ahí en las escuela de alrededor para, para acercar un poco la propuesta a los jóvenes ¿no? claro. Así que bueno, estamos empezando Y el horario está bueno Porque uno siempre se imagina las milongas Que es de noche sí. ¿no? A altas horas de la madrugada Y en este caso es un sábado al mediodía. Sí, han comprometido acá claro, la gente de la mosquitela, todos dijeron, sí, vamos, vamos, vamos a ver este sábado. A ver, a ver. ¿cu ¿Cuánto parece acá? Bueno, nuestra <risa> compañera Anita Millán tiene que mostrar ahí cómo saca chispas del piso. Sí, bueno, david también <risa> dijo, no, yo soy la primera en notarnos. La Gaby va, también. Sí, ya tenemos ahí como el listado del Darío también, así que bueno, ya Ajá. tenemos ahí un listadito. Mire usted, qué bien. Así que bueno, los boquiteros bueno, de todas formas ya ya están asomando una Alicia en la Milonga, en los toque, así que están por ahí apareciendo y todo eso, ¿no? Y el espacio da para una orquesta también, ¿no? Para traer una orquesta y Bueno, la, la idea es, es eh, trabajar en distintos aspectos, ¿no? eh, durante un año lo que vamos a hacer es que esto también eh es, no queremos hacer mucha mucha alarde, pero es un un hecho realmente positivo, por así decirlo todos los, eh, los artistas van a donar digamos su esfuerzo y su trabajo para recuperar el salón entonces Ajá. los talleres son a adoren van a tener un costo para, para la gente decíamos bueno un costo mensual eh, de un salario mínimo no por ejemplo 600 pesos y aquellos que no tengan la posibilidad de pagarlo por ejemplo el caso de chico adolescente o, o un caso digamos x eh, puede digamos canjearlo por un día de trabajo al mes Claro. Entonces, bueno, eh, bueno de bueno. esa manera necesitamos mucho trabajo en el predio, en el salón y claro, demás. Sí, sí, de sí, manera sí. que no estamos regalando nada y, y sí estamos haciendo que... Toda la energía se canalice claro, en recuperar el una, una contraprestación Exactamente, orquestas como la Cuarta de Fierro, los jefes sí. Que los jefes me confirmaron ahí que van a estar en la peña vale, del 6 de octubre Van peña del 6 de octubre La gloriosa peña de aquí de, de la mosquitera Eso va a ser fenomenal ¿eh? Y claro. ahí nos han dicho bueno. que tenemos que bailar unos tanguitos así y que... tener, Ahí lo vamos a ver eh, Ahí vamos cortito, a ver ¿eh? de qué se trata la cosa Ahí vamos a ver si es verdad Vamos a ver que <ríe> si sale algo <risa> no, ya estuvimos ahí levantando polvo en la peña anterior, ahí con unos tangos Así que bueno, Ajá. la idea es que, que ahora vamos a tener un espacio también Y va a ser un, un trampolín para invitar a la gente a los talleres y que claro, se sumen, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos ahí como, con muchas ganas de, de trabajar y hacer cosas culturales para, para la comunidad, básicamente Está ¿no? bueno, y es un lugar amplio, así que de venir mucha gente. Es un lugar muy lindo y la idea es muy darle bien. así como se está haciendo con mucho cariño así que seguramente va a quedar eh, cariñoso por lo menos. Ajá. <risa> muy bien. Aprovecho en este espacio de tango el lunes pasado estuvo jo Josué Gereduz eh, que eh, creo que mañana llega la banda completa porque el viernes van va a estar la Mafalda Guerra en la nave cultural. Exacto. Ajá, las 21.30 va a estar ahí así que Este, un poco de tango también para ir a escuchar ahí. Sí, sí, sí, el José va a estar ahí con su orquesta de Buenos Aires, acá en, en Mendoza. Sí, señor, sí, señor. Un campo José. Qué bueno. este Bueno, y de las milongas estamos con la lista full también, ¿no? Sí, sabes qué? Así, por curioso, por curioso nomás, me, me puse a, a tomar nota. Esta semana, de 39 actividades que teníamos eh, la semana pasada, esta semana, por ser primavera, subió a 45. Eh, 45 altidades, digamos. Hay milongas algunas veces. El sábado, por ejemplo, comentaba eh, recién Luca, tenemos dos milongas de primavera. Acá en Guaymallén, la, la milonga del Club Social, ahí en la, en la calle Libertad, ¿verdad? Libertad. Libertad. Libertad, y después tenemos otra en Maipú, ¿no? Entonces, Ajá. y son... Y uno dice dos milongas Y dos milongas con dos públicos distintos En dos puntos de, sí, de sí, la sí, provincia sí. diferente Y sí, las sí, dos sí. funcionan Y las dos, digamos, llevan digamos gente Y eso hace que crezca justamente el tango, ¿no? Claro, Había una época, yo me acuerdo, que decía ¿Cómo van a hacer dos milongas el mismo día? Y ¿no? y los jueves habitual que haya dos milongas Por ejemplo, está claro. en el casino Está la, claro, la claro. milonga del abrazo eh, Los domingos, por ejemplo, está la milonga de chacras vuelven las plazas, están empezando a salir las plazas, bueno, las plazas este domingo está, hay una nueva plaza que se inaugura, la Plaza Mosconi en Luján, Ajá. así que lindo lugar para, para digamos bailarse un, un tango un domingo a la tarde, a las 17 horas, la bueno, Plaza Mosconi qué bueno. en Luján, ya pronto va a aparecer la plazoleta Vergara, ahí en la calle Belgrano y Aristides, Ajá. y bueno, eh, después el balcón de tango está en la, en la Alameda en la en, Alameda, Ajá. Creo que es San Martín cigando Maipú por Tocahueco. Eh, sí, es eh, eh, sí, más o menos entre Maipú y Urquiza o por ahí es, si es el balconcito. Uh -huh. Este y la de la, la plazoleta Pelegrina había una también, que es en la calle San Juan y Alem. Sí, esa eh, estuvo en un tiempo y hace mucho que no se hace. El año pasado ah, no se hizo, delante, el año tampoco y ah, hace no, no, hace mucho tiempo que no no sé. Bueno, era. esa gente está distribuida en otros lugares, seguramente. Sí, bueno, ahí digamos hay, hay alternativas, Y hay posibilidades también de siguen full lo, los cursos y los talleres de tango eh, en la semana, la gente puede tomar clase en, por ejemplo, en malargüe está la, la Mirá, 40, estudio de tango. En San Rafael está eh, Olga Lara con Luis Gutiérrez. En el Este el este también está full Ecos del Tango. Están ahí los sanmartinianos y los palmirenses. El viernes está en Cultural Palmira dando clase ahora una, una chica originaria, Palmira, Cintia. Así que bueno, se van animando a, a generar nuevo espacio de tango y eso Ajá. le viene muy bien, porque tomar clases es la posibilidad de en algún momento aparecer en la milonga, ¿no? Ah, sí, tomar clases y milonga claro. son como dos actividades que van de la mano, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá llegó un mensaje al 261 30 68 0 60 que dice "Abrazos capos" y lo manda Lanita Millano Ah, mira vos, que la vamos a ver me, bailar aquí en el en la mosquitera, no se el, salva. No se salva, eh, no, no se no. salva. Este Lucas, cortalo, sí. vos estás dando clases ahora? No no, no, no, no, no, no, no. La la verdad como la, te por, comenté, por, al, al principio no por... es que no no no tengo tiempo, realmente Ajá. no, no. No tengo tiempo y, y hace bueno, hace un tiempo que estoy medio con los botines colgados. Ya veremos al, al cumplir eh, el, el objetivo que eran en estos cuatro años de, de gestión que es lo que he decidido hacer. Pero nada, soy bastante respetuoso de, de eso. Hice una sola gira en la, en la gestión que fue al principio, los primeros, primeros, primeros meses. Tenía un compromiso en, en Estados Unidos, en, en, en Filadelfia, que no podía no ir. Le pedí permiso al, al, al intendente, al Marcelino Y me dijo, tenés ocho días <risa> Así que fui, volé, volví ¿no? Y re, en realidad no disfruté ni de dar clase Y se me incendiaba la gestión Así que dije, claro. vamos a hacer una de las dos cosas claro, bien hechas sí, sí, sí. Y no no no no inventar nada nuevo que está todo inventado claro, claro. Así que no, hace tiempo que no estoy dando dando clases Lo estoy haciendo más de manera de hobby Para no perder Ajá. los yeites Ajá ¿Y tu pareja? ¿Tenés pareja de baile? Tengo pareja de vida eh, y, y no, pareja de baile Hace bastantes años que no tengo De hecho, los últimos los últimos Dos años de, de gira Lo hice solo, ¿no? Sin, Ajá. sin, sin pareja de baile Ajá. Ajá. Ajá, sí, sí, sí, sí. Porque es importante también, ¿no? La conexión en la pareja Es, es muy es importante Es así, ¿no? muy importante, sobre todo si te vas a Dedicar a, a dar shows En eh, claro. exhibiciones la pareja, digamos, y la conexión y la comunicación y, y la escucha mutua claro. y los las horas y horas y horas de ensayo, de práctica, es como que es como se, se ve luego. Claro. Ese trabajo se ve. Claro. Entonces, bueno, nada, no hace años que no no me he visto en la obligación de formar pareja artística, así que por ahora estamos Solari. Ajá. Eh ah. eh quería comentarte eh, Lucas baila de una forma muy particular. Yo quería ver también el estilo. dentro de los estilos estilo de baila? tango, digamos, eh, tiene como podría decirse Lucas tango nuevo, eh cómo, cómo es? Es eh, eh, sí, digamos, eh, eh, a ver, en el proceso de de aprendizaje eh, Y de, y de baile Tiene mucho que ver con la vida Uno lo va viviendo de manera Más impetuosa Luego se calma Luego viene una etapa de autocrítica Donde te querés tirar por un río yeah. luego, luego luego empezás como a profundizar En aspectos en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi estudio Me dediqué de manera muy fuerte A la música uh -huh. Hay profesores que ahondan en el tema Conexión Claro. Por ejemplo, hay profesores que ahondan el tema eh, técnica, individual o personal. Entonces se vuelven muy buenos en, en eso. Uno para enseñar tiene que manejar todo, claro. pero siempre tiene un aspecto que es como el que lo mueve a bailar. Y en mi caso es la música. Claro. Y yo eh, hoy, y ya hace varios años, entendí que más allá del estilo personal que tengas vos, eh, tu estilo no es más importante o más grande que Carlos Dizarli. Ah, o amor, Aníbal Trello claro, claro. o Valdopuglies claro, claro. o Canaro, o Dariens o Freseo, o, claro. o Tanturi entonces no tenés que auto exp expresarte, claro. a nadie le interesa tu auto le interesa el respeto que vos sentís por las orquestas que estás eh, bailando, Ajá. y alguien que no escucha, te tiene que ver Tienes que saber si estás bailando Disarly 1956 claro, O estás claro. bailando Canaro 1939 Porque claro. son cosas absolutamente distintas claro. tiene que saber si estás bailando Un vals, sí porque el 1-2-3 1-2-3 es in inconfundible en el piso eh, Y eso me hizo Relajar mi estilo mucho más Ajá. E intentar interpretar la música Y claro. te volvés más milonguero cuando lo tenés que hacer O relajás el abrazo y empezás a tirar voleos altos Y cosas raras cuando lo tenés que hacer Y, y empezás a respetar a, a los grandes maestros Que por algo son grandes maestros claro. Uno es simplemente un bailarín Claro, y buscas tu estilo propio así, de esa forma Claro, claro, pero digamos tenés que ser va, Esto es una visión, esto da para charla De, de sí, profesores sí, sí, sí, Y sí, da para hacer sí, una sí, tertulia De, sí, sí, de sí, sí, vino sí. Y, y profes eh, Ponés Las, tus cualidades artísticas tu, tu, las eh, herramientas que sos capaz de, de usar en servicio de la orquesta que estás sonando en el momento entonces tu estilo se modifica Y claro, cambia. Claro, y de una tanda a la otra, la gente dice, che, pero no bailó así la última. Y no, porque la última fue eh, eh, eh, eh, bajo fondo, claro, y ahora estamos escuchando Canaro, eh, invierno, 1942, son cosas distintas. No claro, la puedes bailar igual. Claro. Entonces, bueno, eh, eso eso me llevó una década de, de, de aprendizaje. Claro, Esto me un tiempo, fue un claro. proceso. Y, y bueno, también fue muy útil los viajes, fue muy útil la formación en, en, en Buenos Aires... F Fue muy útil todo ese proceso porque entendés que sos solo un intérprete, no no no sos más uh -huh. importante que, que Pugliese. ¿Y, <risa> que y tu interés por la danza surgió porque por tu familia? Por no, mi interés por... El, el yo, incentivo, ¿no? De, claro, de yo algo. ahora como gestor cultural me importan y me interesan y quiero desarrollar todos los tipos de baile, de danza, pero mi interés artístico es únicamente por el tango. O sea, yo bailo solamente eso y las clases que he tomado de contacto con contempo de otros estilos son para contribuir a mi tango o sea soy estoy absolutamente Ajá. definido en que es lo que hago a de manera Ajá. artística pero yendo a la pregunta empecé a bailar por una chica eh, luego la chica dejó de bailar y, y yo me di cuenta que mi amor por el baile era más grande que mi, que mi interés por esa chica claro. así que <ríe> una chica me hizo entrar y luego yo seguí bueno y, y, y bailando en, en Lisboa me acordaba de esa chica y decía mira Estoy mirá, mirá vos. Ya, mira, me acabó. bueno. ¿eh? Sí, sí, y sí, profesores, sí. qué profesores tuviste? Eh, uf, otra, me estás tirando preguntas a, al hígado. Son todos gancho, son todos gancho al hígado. Eh, tuve muchísimos muchísimos eh, si te tengo que decir mis grandes influencias en el, en el baile en mi primera etapa de formación estuvo dado por profesores que se vinculaban a, a lo nuevo como te dijo Jorge Ajá. tango nuevo tuve la posibilidad gigantesca magnífica de tomar clases con número uno del mundo como Frumboli o, o Naveira ah, no. eh, eh, te estoy diciendo dos de los grandes claro. referentes mundiales del tango que hace 30 años que están en el top Y bueno, y última última últimamente, en la última últimos 10 10 años le he dado mucha más boleada como te dije a la, a la música. Y bueno, Horacio el, el Godoy, el, el PVT Godoy ajá, ajá. Eh, ha sido mi segunda gran influencia después de estos primeros grandes maestros del, del tango nuevo. Eh, Godoy es el que me hizo sentir humilde nuevamente y decir, mira, todo bien pendejo, te las cosas muy locas. Pero con Disarly tenés que abrazar y pasarla mal. Tenés que claro. desgarrarte, pará de moverte. O sea, quédate quieto. Deja, claro. A nadie le interesa verte mover. Quédate claro, quieto claro. Y cuando entendés eso, pasás al siguiente nivel y es saber que, que, no, que, que tenés que sufrirla junto con la masa humana que baila de un momento de constricción a donde las luces se bajan y todos la están pasando tan mal, pero tan bien juntos que, que, que todo pasa. Es importante el abrazo. Es eh, importantísimo. Más que el abrazo, lo que se denomina conexión. Que a veces se da en el abrazo, pero a veces se da cuando sentís la respiración de, de tu pareja en el cuello, o, o, o nada, o el perfume, o, o, o se, se produce de mil formas, claro, claro. Eh, pero sí sí el abrazo es una de las grandes una de las partes más importantes del de, tango, hay que desmistificar que solo abrazados de manera cerrada se puede eh, eh, eh, bailar tango pues se puede bailar de otras formas claro. eh, también se puede invertir roles podés seguir o llevar pues ahora la, la, el, el tango ahora está visto con una eh, perspectiva de, de género que está buenísimo Exacto, y sí, es mucho sí, sí. más abierto y ya no es hombres y mujeres, es líderes y Y seguidores, claro. y el líder puede ser una mujer perfectamente, y hay mujeres excelentes de Mendoza que, que, que pueden llevarte, y los sí. hombres nos tenemos que dejar llevar también, y bueno se produce como una cuestión que ya tiene mucho más que ver con la comunicación ah. eso que yo llamo conexión eh, y sí, está buenísimo está buenísimo sentido. Qué bueno, qué bueno eso que has dicho la verdad que Este, en estos tiempos es muy importante eh, replantearse y, y generar ese cambio ¿no? sí sí quizá no uno más. lo este, está digamos está, está muy visto ahora en las redes sociales, eh, eh, gente que vociferan en las redes sociales lo que lo que quiere que el mundo eh, que crea que ellos piensan pero a la hora de bailar de tango son más machistas que el más machista claro. entonces claro. está bueno la honestidad en esto y si uno realmente cree que la mujer tiene que ocupar el lugar que cree que tiene que ocupar que es exactamente el mismo que el, el del hombre, claro. eh, bueno, llevarlo a la práctica hermano y, y, y dejar de forzar a la mujer, dejar de hacerla Exacto. pasar mal, dejar de utilizar tu fuerza física para someter. Digo, tiene una correlación claro. con lo que uno realmente cree y piensa y ahí se caen todas las caretas. Claro, se, claro. se, claro. se ve la, la realidad del baile. Claro. Qué bueno. mira vos, ¿eh? ¿Cómo aprendemos cada miércoles, Che? Vamos aprendiendo, sí, apre señor. vamos ¿no? aprendiendo, ¿no? Sí, cada, cada invitado, digamos, eh, nos da su, su visión y, sí, y las sí, visiones sí. se complementan y se van ampliando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es muy importante justamente eso, que venga gente y exponga su su arte aquí y, y su pasión por la danza, ¿no? Porque de esa forma se contagia también. Totalmente. Esperemos que, que, que lo, lo escuchas, los radios escuchas, digamos, estén tan bien contagiados como nosotros y bueno, este que se acerquen ahí a las clases, a las milongas que es una experiencia que que es, eh, vale la pena ser eh, vivida y que Ajá. se acerquen este sábado. Este a, sábado. A Vamos a traer la invitación a las 11:30. Eh, las clases de Tai Chi, que me han preguntado también, ¿cómo es eso? Bueno, el Tai Chi eh, empieza más temprano. Eh, ¿Es el mismo sábado? El mismo sábado, a las 10 ah, de la mañana. Ah, bien, bien, bien. Eh, 10 de la mañana empezamos con Tai Chi, y la idea, básicamente, es eh, subir el nivel de energía de las personas. Claro. que la, la mayoría de las personas fu eh, funcionamos con un circuito de energía cuando estás estresado, cuando estás nervioso, cuando estás muy preocupado, cuando mirás... A, el tablero del dólar y las cosas claro. esas, bueno, digamos, se, se producen restricciones de, de los circuitos de energía. Se, se, se van como... Anulando. Anulando o, o restringiendo. restringiendo claro. Entonces la energía eh, empieza a bajar. Cuando la energía empieza a bajar, empieza a haber eh, resto fruncido empiezan a haber eh, tristeza, depresión. Entonces la idea primero es recuperar un buen nivel de energía Eh, est esto se manifiesta, digamos, en una alegría, en un, en un estado de, de salud. Y a partir de ese estado de salud empezar a refinarla para que se pueda llegar a un equilibrio. Que el equilibrio de Tai Chi, eh, no es el triángulo isósceles, que, que son los tres lados iguales. Sino es un triángulo eh, no equilátero de los tres lados iguales. Un triángulo isósceles. Isósceles. Porque, exactamente, que tiene dos ángulos iguales y el otro está más arriba ¿no? el otro es igual bueno, y el equilibrio no es la mitad de, de algo la mitad de reposo, y la mitad de acción sino que el equilibrio es un punto superior el, un, un, un equilibrio es como lo, lo mejor que vos podés tener en la vida así que después de esa clase de Tai Chi donde te llenás de energía y la equilibras bien Pasás al tango ahí mismo. Y eso sería una combinación. Así. Qué bueno, letal, es, bueno. es letal. <risa> es letal. Este, nos llegó otro mensaje al 261 30 68 060 y dice, excelente programa de tango. Aguante el tango, pero no ha puesto quién lo envía. Oh. Es un anónimo. Y no sabemos quién es. La verdad no. que no sabe si nos puede ah, decir quién sí. es. ¿Usted conoce ahí? Sí, sí, sí. <risa> Tiene alguna relación con los murales. ¡Ah, mire usted! Ah, que ¿Es pintora de murales? Es así como una artista Ajá. mosquitera ya. ¡Qué bien! Bueno, y Lanita Millán también nos pone, excelente programa. Y se nos está acabando el tiempo, mi amigo. Okay. ¡Qué sí, bueno. tirano, ¿eh? como siempre! Bueno, pero lo disfrutamos. Sí, señor, bien. sí, señor. Muchas gracias, Luca, por Lucas, lo Luca, que te no queremos es. agradecer que hayas venido hasta aquí y contarnos tu experiencia y bueno aquí va a haber una, un salón de tango para venir a bailar mi amigo ¿eh? vamos vamos a venir Cuando a quieran. a visitar y bueno nada, a alentarlos a, a, a los vecinos a que a que vayan es muy importante que nada que sientan quizás esto es una cuestión que, que hemos charlado mucho con directores de cultura de otras de otras de otras comunas y es que apoyar el, el, el, el, el tango no es atentar contra las raíces cuyanas nuestras no, hay una nada, hay claro. una visión digamos no lo debería decir en público pero lo digo porque tengo lo que lo que siento y hay como una visión a ese de que quizá apoyar el tango es dejar de lado nuestras raíces cuyanas que son fantásticas y hermosas claro, y, claro. Eh, nosotros como provincia tenemos un producto que es único a nivel mundial sí, y es fantástico sí, sí, y se llama vino i don't know y la combinación del tango y el vino créanme a nivel mundial genera genera, eh, genera impactos bueno es. y estragos fuertísimos de manera positiva claro. así que está muy muy bueno que entendamos que cuando eh, eh, explotemos como provincia del tango y el vino en conjunción vamos a desfalcar a Buenos Aires como la, la capital mundial <risa> del tango <risa> faltan 120 años para eso pero estamos en camino carajo. hay que hacer sí, planes señor. a, a sí, 100 señor. años pero sí hay que seguirlo hay que apoyarlo sí, señor. bueno gracias Luke Lucas, de la, ¿eh? bienvenido de cuando quieras aquí está el espacio. ¿eh? Y Jorge, nos encontramos el miércoles. Nos encontramos el miércoles y como sería imposible recordar de memoria las 45 actividades de tango, eh, quienes estén interesados en las clases, en los toques, en la milonga, que entren a la página... De La Mosquitera, a www.lamosquitera.org y ahí entra Agenda Cultural. Y ahí están todas las direcciones, horarios y nombres de profesores inclusive porque es una lista que la arma nuestra compañera Anita Millán, la genia, así que grande, gracias Benita. para ella. ¿eh? este Así que bueno, ahí en la agenda pueden ver, y si quieren ir a bailar esta noche, hay una milonga. Eh, hoy, hoy está la Cuarta de Fierro en, en la zona tango, así que milongas con orquesta en vivo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Jorge gracias muy Lucas. Gusto. Lucas ¿eh? gracias. Un gusto, vamos a la música entonces. Cuando la suerte que genera, fallando y fallando te largue parado Cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol Cuando rajés los tamangos buscando ese mango que te haga morfar indiferencia del mundo que es sordo y que mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te larguen parado después de sinchar lo mismo que a mí,